No a la entrega del cerro catedral. No a un cerro para unos pocos. No a medio siglo de concesión. No a un gran negocio inmobiliario. No al negocio para unos pocos. No a la entrega del cerro catedral. No a la destrucción del bosque. No, Informate y participa. No, en Facebook.、Posible. Cerro Catedral para todo Bariloche. Por un cerro Catedral para todos y todas. Vecinos autoconvocados de Bariloche. Defendamos nuestro cerro. Tomás. Contanos, contar a los que están escuchando para que puedan entender qué es lo que está pasando, qué es lo que se está por tratar ahí, qué, es lo que, qué negocios e está por apuntarar o no, ojalá que no, en San Carlos de Bariloche. Bueno, es, esta es una historia muy larga, ¿no? Que empieza prácticamente en la década del 80, podemos decir, que es cuando se hace el traspaso desde Nación hasta Provincia de las Tierras del Cerro Catedral y con el objetivo de hacer su posterior traspaso a la municipalidad. En el 92 hizo la licitación pública internacional que hizo la provincia, que es la que está vigente actualmente. En el 2004 hubo una readecuación contractual porque la empresa que la había ganado no estaba cumpliendo los planes de inversión previstos, no estaba pagando los cánones, etc. En el año 2007 se culminó finalmente la transferencia del Cerro Catedral al municipio y esta transferencia fue cuestionada, digamos, por la empresa que no la reconocía y judicializó este proceso. Bueno, Estoy haciendo una síntesis muy apretada. No, está muy bien, pero está、historia. bueno para que podamos entender acá en Vietnam de qué se trata. Porque u no, acá te digo, en la capital piensas Cerro Catedral, Nieve, y como que está todo así como que fuera, y en realidad hay que entender qué negocio inmobiliario hay detrás. Exactamente, es el principal atractivo turístico, o uno de los principales, y sobre todo uno de los principales motores de la economía local. Bueno, la concesión es básicamente para operar los medios de elevación, digamos, ¿no? Eso es el, el objeto principal de esta licitación que está vigente. Lo que pasa es que se hablaba en esa licitación original de funciones complementarias, como puede ser la de estacionamiento, la de publicidad, y se hablaba de la posibilidad de realizar algún tipo de desarrollo urbanístico, en ese momento se hablaba de 116 hectáreas. Pero era una zona que estaba delimitada muy grosso modo, digamos, no era un plan urbanístico en ese sentido, y además la provincia no puede aprobar un plan urbanístico porque eso es competencia del municipio. Estaba todo sujeto a un contrato complementario que nunca se firmó. En el año 2007, cuando se sanciona la Carta Orgánica de la Ciudad, Se suspende hasta que haya un plan estratégico e integral de desarrollo para toda la zona oeste cualquier tipo de loteo, digamos, en la zona del oeste amplia, digamos, que va desde el kilómetro cero hasta el c h a o h a u abarcando Circuito Chico, Cerro Catedral, bueno, Península San Pedro, etc. Bueno, lo que sucede en la actualidad es que en el año 2016, CAPSA empezó a pedir, aduciendo que había cumplido ya todos los planes de inversión previstos en ese contrato, una prórroga De este contrato, diciendo que、eh, quedaban demasiados años sin inversión prevista y que el cerro necesitaba ser modernizado. Y entonces proponía, digamos, un plan de inversión para modernizarlo y que a cambio de eso pedía una serie de cuestiones, entre otras que se le habilite un desarrollo inmobiliario de alrededor de 70 hectáreas, digamos, en pleno cerro catedral. Esto fue en 2016, no prosperó porque había una discusión en torno al poder concedente, esto que d e c í antes a la empresa nunca reconoció formalmente al municipio,、eh, como el poder concedente, digamos, de esta licitación. Entonces, bueno, esa cuestión no prosperó en 2016, hubo mucha reacción popular en ese momento también, una gran discusión, muchos actores del cerro se pronunciaron en contra. Esto fue rechazado incluso por el intendente en 2016. Ahora, en 2017, en noviembre, se firmó un acuerdo entre este mismo intendente y la empresa, por el cual、sí. aparentemente zanjaban algunas de estas diferencias y a, querían avanzar en la prórroga de esta, de esta concesión, e incluyendo la posibilidad de realizar un f i d o y comiso para explotar 70 hectáreas en pleno cerro catedral. Esto es lo que ingresó en el Consejo Municipal el primero de febrero y esto es lo que se viene discutiendo ya hace varias semanas generando un gran ruido. La situación es muy compleja por diferentes aspectos, tratando de esquematizar. En primer lugar, lo que es la, la estación de esquí, digamos los medios de elevación, Aparece como un cierto consenso que hay algo que hay que hacer, hay que invertir. Los medios de elevación tienen hasta 50 años de antigüedad en algunos casos.、Uh -huh. Si bien se realizan las tareas de mantenimiento, la verdad es que no hay garantías de que en algún momento pueda haber algún tipo de problema. Hay cuestiones hasta de seguridad involucradas más allá de la calidad del servicio que supone que hay que r e g u l o r a r la excelencia. Tenemos motivos de seguridad por los cuales ese cerro necesita ser modernizado. Eso. Pareciera que hay consenso, lo que pasa es que esto requiere mucha, mucha discusión. ¿Quién pone la plata? ¿En qué plazo? ¿Hace falta prorrogar la, la concesión o no? ¿Por cuántos años? Hay una discusión en torno al Canon. Vos sabés que solamente Capsa pone 2.500 pases de adultos、eh, de temporada alta, que el año pasado fueron alrededor de 13 millones de pesos. Eso es todo lo que paga en concepto s de Canon. En un, día vende, en, un día, en un buen día de alta temporada vende esa cantidad de pases, con lo cual en un día paga el Canon de todo el año. Pero bueno, esa es toda la discusión que tiene que ver con el centro de esquí, con los medios de elevación y que hay bastante consenso que algo hay que hacer, hay que tomar alguna determinación. Ahora, el problema es que están queriendo aprobar, medio de costado, de manera más o menos oculta, este fideicomiso, con tierras que por carta orgánica no solo que no se pueden subdividir, sino que son patrimonio inalienable de la ciudad y por tanto no podrían ser sujetas a un desarrollo inmobiliario, menos pueden ser vendidas. ¿Sí? Un desarrollo inmobiliario decía de alrededor de 70 hectáreas y lo quieren aprobar de manera más o menos oculta con esta prórroga de la concesión. Y acá p a r e c e n muchos aspectos. Primero, la cuestión ambiental. ¿sí? En el cerro, hay estudios de la CGEMAR ¿sí? que dicen que presenta un elevado nivel de fragilidad del suelo y que no es apta para la urbanización. Está la ley de bosques, ¿sí? donde hay gran parte del cerro y donde se van a implantar estos desarrollos que están categorizados como amarillos, que no son compatibles con usos urbanísticos. ¿Sí? Está、eh, la cuestión del impacto, impacto ambiental que cualquier emprendimiento de esta envergadura tiene que tener y que no está realizado. ¿sí? Se está tratando un emprendimiento de alrededor de 70 hectáreas sin un、eh, estudio de impacto ambiental. Bueno, y así hay un montón de, de aspectos que es muy complejo sintetizar en, en tan poco tiempo. Y otro de los, los temas fundamentales es el tema de la infraestructura. Ustedes saben que Bariloche. Es una ciudad que tiene grandes problemas para garantizar una infraestructura mínima en los barrios de la ciudad. Hay barrios que no tienen agua potable porque no están hechas las obras, el sistema de electricidad está colapsado, el sistema de recolección de residuos está colapsado, ni hablar del sistema de tratamiento de fluentes. s í La, la planta no da a basto, no se están haciendo todavía las obras que se tienen que hacer, se tira crudo, digamos, en algunos casos a, al lago con el riesgo de contaminación. Hay un, amparo ambiental por esta situación. Bueno, la situación en términos de, infra, de, de infraestructura de la ciudad es prácticamente de colapso y se está queriendo aprobar una urbanización en medio del cerro catedral, catedral de 70 hectáreas sin definir claramente qué tipo de infraestructura va a requerir y quién la va a financiar. Si es el Estado Municipal, claramente no puede porque hoy. Tiene un rojo de 50 millones mensuales, ¿sí? Porque no le cierran las cuentas. ¿Quién lo va a hacer privado? No está dicho. ¿Quién lo va a hacer Nación? Es el, según uno de los trascendidos. Pero la realidad es que estamos ante una situación de una ciudad que está colapsada en términos de infraestructura al día de hoy y que se está queriendo comprometer a urbanizar 70 hectáreas en pleno cerro catedral. Entonces, la verdad es que la, la situación es muy compleja. El oficialismo está muy abroquelado junto a la empresa. Digamos, se están llevando puesto. s Prácticamente cualquier tipo de institución de control. Hoy una, un escándalo en la ciudad porque este, esta operatoria, para poder ser llevada a pelar, tiene que e s t a r aprobada por algo que se llama la Comisión de Transacciones. En esa Comisión de Transacciones participa el intendente, el presidente del Consejo Municipal, que es del oficialismo, y el presidente del Tribunal de Contralor, que en este caso lo tiene un integrante de la oposición, y el oficialismo. Echó a la presidenta del Tribunal del Contralor de, de la Comisión de Transacciones y puso en su lugar a otro de los vocales de una forma totalmente irregular para habilitar, digamos, esta transacción que están queriendo llevar a cabo. Bueno, y así son innumerables el número de irregularidades. No se permite la participación de los vecinos,、eh, no, no, prácticamente está haciendo a espaldas de la ciudadanía. Y la realidad es que no está para nada claro cuál es el beneficio que tiene para la ciudad. Está muy claro cuál es el beneficio para la empresa, pero no está claro cuál es el beneficio para la ciudad porque CAPSA、eh, no, no plantea ningún tipo de c o n t r a p r e s t a c i ó n Se está hablando de un aporte para terminar dos gimnasios municipales. Estamos hablando, para que tengamos una idea, un negocio que según declaraciones de la propia empresa le reportaría ingresos por 118 millones de dólares. Ingresos por 118 millones de dólares y están planteando un, un aporte de hasta 5 millones de pesos en concepto de contraprestación. Bueno, la verdad que es un escándalo de proporciones mayúsculas. Yo no he visto cosas por el estilo, la verdad que en mucho tiempo y prácticamente en ningún lugar que se esté trabajando de manera tan c o seria、eh, un proyecto de esta envergadura. Eh, Tomás, uno,、eh, el 12 de marzo hay una audiencia pública, pero me imagino que el temor es que sea una audiencia que, que quede ahí en la nada, porque también uno lee que Juntos Somos b a r i l o c h e que es quien está genuso como intendente, ya tiene los votos como para aprobar todo esto que decías, las concesiones e ir al negocio inmobiliario. Sí, o sea, en principio pareciera que tiene los votos, hay que ver porque el bloque de él son siete, digamos, hay algunos concejales que no se han pronunciado. El voto del edil del pro aparentemente lo tiene. Pero bueno, yo creo que hay que seguir dando la discusión y tratando de participar. La audiencia pública no es vinculante, igual ya se están organizando vecinos de diferentes lugares para participar. Acá el problema es que hay obstáculos normativos muy fuertes para avanzar y se está abriendo、eh, la puerta a un montón de conflictividad, no solo social sino también judicial. Ya se está por presentar un amparo ambiental por esto de que no está el estudio de impacto ambiental. El, la reunión de hoy de la Comisión de Transacciones va a ser、eh, seguramente judicializada porque es totalmente nula por esto que te comentaba. Entonces la verdad que estamos、eh, ante un panorama que se abre de mucha conflictividad en términos sociales, judiciales y la verdad que todo esto parte de、eh, la cerrazón que tiene el oficialismo, digamos, a discutir de una manera un poco más democrática y amplia este proyecto. Y que abre la puerta a un montón de especulaciones, ¿no? No solamente de posibles ilícitos y negociaciones espurias, sino también a las presiones políticas que estaría recibiendo de parte de tanto el gobierno provincial y el gobierno nacional para, para aprobar este proyecto. Vos sabés que hoy el, el intendente Genuso depende para su mantenimiento de los aportes del tesoro que le hace el gobierno nacional. Sin los aportes del tesoro del gobierno nacional, hoy el municipio de Bariloche entra en, en bancarrota a, en semanas. Porque como te, como te digo, cerró el mes pasado con 50 millones de, de, de rojo. Que es la, para que te des una idea, es la masa salarial que tiene que pagar mes a mes. Alrededor de 55 millones de pesos. Está pagando los sueldos en rojo. Entonces, la situación es muy delicada, hay muchas presiones de todo tipo, hay un interés corporativo muy fuerte. CAPSA no es un desarrollador inmobiliario. O sea que está, o, es obvio que cuando se termina de aprobar este proyecto, se va a liar, si es que ya no está aliado, digamos, ya no tiene conversaciones con actores, Del mundo del desarrollo inmobiliario de nivel nacional, sino internacional. Entonces, acá hay intereses muy fuertes en juego que no escapan por mucho a lo local, a lo provincial y son de carácter nacional o, como te digo, internacional. Entonces, la verdad que la situación es muy compleja, lo que se juega es mucho porque es el principal recurso que tiene la ciudad, es el principal recurso del cual podría generar un tipo de captura de, de, de riqueza para redistribuirla, digamos.、Claro. Si uno. Hace caso omiso de, digamos, de los problemas ambientales, que son un montón. Como te digo, la fragilidad del suelo, el tema del bosque, el tema del agua, ¿sí? porque va a ser un impacto muy fuerte sobre todo lo que es la cuenca hídrica. c o n e algunos,、más? pudiera hacer, poner en suspenso todo eso. Bueno, uno está planteando un desarrollo muy fuerte y que no está claro cuál es la contraprestación para la ciudad. No viene a resolver ninguno de los problemas de infraestructura que son de tipo estructural que tiene la ciudad. Ninguno. Al contrario, los viene a a g r a v a r Porque la planta de fluentes no está hecha en el cerro, porque no está claro cómo se va a garantizar que el servicio de electricidad no colapse, porque no está claro cómo se va a garantizar un, un servicio de recolección de residuos adecuado, porque no está claro cómo va a ser la provisión de agua en la ciudad y en todo caso cómo va a impactar en barrios aledaños como puede ser、eh, Casa de Piedra, Los c o i b u e s Bueno,、uh -huh. como se imaginará, es una situación muy, muy compleja y todo se está queriendo hacer contrarreloj por las presiones políticas que está sufriendo el municipio. Y mientras tanto, los vecinos y vecinas se organizan. De hecho, hubo una charla esta semana ahí en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro y siguen、eh, en continua reunión y atentos ¿no? a cosas como esta, como que hayan apartado a Julieta g u a l l a s de la comisión. Sí, hay un espacio autoconvocado donde participan personas de diferentes organizaciones,、eh, vecinos y demás. También la, el espacio intersindical de Bariloche, que hizo la, la marcha el 21 de febrero,、eh, se pronunció también oponiéndose, sobre todo a, a cómo se está llevando. Nadie se opone al desarrollo en sí, obviamente, esto es una novedad. Todos sabemos que tenemos que generar trabajo, tenemos que generar actividad económica, pero el tema es cómo se está haciendo, cómo se está pensando a, lar, a largo plazo, sobre todo en términos de sustentabilidad. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es incorporar a la discusión a un sector que no está participando en la discusión, que son los barrios de Bariloche. Que son los barrios que día a día viven las carencias de infraestructura, que son ninguneados, que ven como el municipio mira para otro lado. Hoy, a y e r que ni más lejos l l o v i ó intensamente acá en Bariloche y barrios del alto amanecieron inundados con un montón de problemas porque no están h e c h a s las obras de infraestructura necesarias. Entonces, la apuesta que tenemos ahora es plantear la discusión de manera integral sobre la carencia de infraestructura de la ciudad. Digamos, lo que está en juego es la sustentabilidad de De la vida en nuestra ciudad, porque estamos al, po al borde del colapso por la situación de infraestructura y este proyecto no viene a solucionar ninguno de esos déficits, al contrario, viene a profundizarlos. Tomás, muchas gracias por la capacidad de síntesis, queremos sí. estar en contacto y vamos a seguir este tema. Y seguramente te vamos a volver a molestar, a llamar, porque nos interesa saber, porque es la ciudad más grande de la provincia. Entonces tenemos que estar atentos a lo que va pasando con este tipo de negociados que se van dando en San Carlos de Bariloche. Abrazo grande y nuevamente gracias. Gracias a ustedes y a disposición cuando quieran.